Cuentos de hadas españolas La vaca mágica Hace mucho tiempo en un pueblo pequeño vivían dos granjeros llamados Jack y Harry Los dos eran muy ricos Los dos tenían grandes granjas y muchas vacas Pero nunca trabajaban Siempre contrataban a otros granjeros y los hacían trabajar en sus campos Los dos vivían en grandes casas y llevaban ropa cara Pero a pesar de tenerlo todo, Jack y Harry no eran felices Quiero contratar más granjeros para que me ayuden a ganar más dinero Yo también quiero comprar ropa de seda uh, ¿Qué te parece si ganamos mucho dinero y construimos un palacio de joyas? Oh, me parece fantástico en el mismo lugar, unas cuantas casas más allá, vivía Thomas. Thomas era un granjero pobre. Solo tenía una vaca y un pequeño trozo de tierra. ¡Hola, Thomas! Un hombre de un pueblo cercano vende su vaca. ¿Quieres comprarla? Ah, ojalá pudiera, pero no tengo dinero para comprar otra vaca. Yo puedo prestarte dinero si quieres. Eres muy generoso, pero. Aunque compre la vaca con tu dinero ¿Cómo podré mantenerla? No tengo suficientes recursos para mantener dos vacas Ni puedo estar pidiéndote dinero todos los días Se debilitará enseguida Gracias por preocuparte, amigo Pero yo estoy contento con lo que tengo Thomas era sabio y trabajador Todos los días iba a su campo Y trabajaba todo el día Después volvía a casa con su vaca y le daba de comer Thomas nunca pedía más Estaba agradecido por todo lo que le había dado la vida Siempre estaba contento Pero Jack y Harry no Le tenían envidia a Thomas ¿Por qué siempre está Thomas tan contento? Yo siempre pienso lo mismo cuando lo veo No tiene una casa grande, ni una granja grande. Hmm, creo que es su vaca. Harry, esa vaca tan fea es mejor que todas nuestras vacas juntas. Quizá tengas razón. Su vaca es capaz de arar todo el campo. Tengo una idea. Comprémosle la vaca. Al día siguiente, Jack y Harry fueron a ver a Thomas y le preguntaron si le interesaba vender la vaca. Pero yo solo tengo esta vaca. Estamos dispuestos a darte 10 monedas de plata. Es la cantidad más alta que te ofrecerán. Hay muchas vacas a la venta. Puedes comprar dos. Es un buen trato, Thomas. ¿Por qué es un buen trato? Mi vaca está sana porque la cuido y la alimento bien ¿Queréis que os venda esta vaca y compre dos que no podré mantener? No, no os vendo mi vaca, por favor marchaos Jack y Harry estaban muy enfadados, pero se marcharon rápidamente ¿Pero quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a decirnos que no a nosotros? Estamos entre los más ricos de este pueblo Tiene que aprender a respetarnos Está muy orgulloso de su vaca Tenemos que obligarlo a venderla Jack y Harry querían darle a Thomas una lección Esa noche salieron sigilosamente de sus casas Y caminaron a la granja de Thomas Sin preocuparse por su amigo Incendiaron la granja A la mañana siguiente, Thomas se despertó con la noticia del incendio. Salió corriendo para descubrir que se había quedado sin cosecha. ¡Oh, no! ¡Mi cosecha! ¿Cómo sobreviviré ahora? <ríe> Pasaron los días y la comida que Thomas tenía almacenada se había acabado. Ni a Thomas ni a su vaca les quedaba nada para comer. Ya han pasado dos días... Yo puedo aguantar, pero la vaca, la vaca no oh, supongo que tendré que vender la vaca Quien la compre, la cuidará bien Thomas tenía un pequeño tarro de cristal donde ahorraba dinero No le quedaba mucho Como no sabía cuánto tiempo estaría fuera de casa Decidió llevar el dinero en una bolsa y abandonó el pueblo <risa> Caminando por el bosque Thomas se dio cuenta de que el dinero no estaría seguro en su bolsillo Debería atarlo al cencerro de la vaca Si aparece un ladrón no atacará a la vaca Thomas ató la bolsa al cencerro de la vaca Y se puso en marcha Tras una buena caminata Llegó a un pueblo y decidió descansar un rato Dejó su vaca atada a un árbol para ir a beber un poco de agua Cerca del sitio había una tienda de legumbres y grano El propietario de la tienda salió a dar una vuelta ¡Ay! ¡Qué día más aburrido! Vio a la vaca que estaba allí y se acercó Cuando la vaca giró la cabeza hacia el propietario cayó una moneda de plata de su cuello ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo puede ser posible? Decidió acercarse para inspeccionar a la vaca Cuando dio un paso hacia la vaca otra moneda cayó de su cuello ¿Qué? ¡Es una vaca mágica! El propietario no se fijó en la bolsa de monedas de plata que colgaba del cencerro de la vaca Creyendo que era una vaca mágica, decidió comprarla enseguida. Justo en ese momento llegó Thomas eh, eh, eh, eh. ¡Hola, señor! ¿Esta vaca es suya? Sí. ¿Ha ocurrido algo? ¿Le gustaría vendérmela? La necesito urgentemente. ¡Oh, por supuesto! ¡Iba al pueblo de al lado a vender esta vaca! Mm, ¿Qué? ¿Qué? Quizá no sepa que esta vaca es mágica ¡Oh! ¡Es mi día de suerte! Entonces, de acuerdo, estoy dispuesto a darle 500 monedas de plata ¿Trato hecho? Thomas se sorprendió Aceptó el trato sin perder tiempo Cogió las 500 monedas de plata y se fue Olvidándose de la bolsa de dinero que colgaba del cencerro de la vaca Thomas se fue muy contento a su casa. Cuando regresó, vio a Jack y a Harry en su puerta. Estaban esperándolo. Pensaban que Thomas volvería a casa triste. Pero todo lo contrario, tenía una gran sonrisa en la cara. <risa> Hola, Thomas, tú. Tú estás muy contento. Sí, le vendí mi vaca a un caballero muy generoso. ¡Me pagó 500 monedas de plata! ¿500 monedas de plata? ¿500 monedas de plata? Sí. Ahora podré comprar un poco más de terreno. Cultivaré más cosechas y las venderé en el mercado. También puedo comprar más vacas. Tendré recursos suficientes para alimentarlas. ¡Mi vaca me ha traído mucha suerte! Bueno, estoy muy cansado. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Por otro lado, el propietario encontró la bolsa con las monedas de Thomas atada al cencerro de la vaca Se dio cuenta de que la vaca no era mágica Pero ya no podía hacer nada oh. Los esfuerzos de Jack y de Harry fueron inútiles Querían ver a Thomas triste Aunque eran más ricos que él Se sentían pequeños y pobres Y Thomas, por otro lado, nunca había estado más feliz Jack y Harry agacharon la cabeza decepcionados y se marcharon oh. Oh. Thomas compró con su dinero muchas vacas y un gran terreno Nunca dejó de trabajar Cultivaba cosechas de legumbres y las vendía en el mercado Lentamente, con su duro trabajo, se convirtió en el granjero más rico del pueblo.